Organización de Bienestar Nacional Socialista y el Plan de Ayuda de Invierno por Eric Schilgenfeld Tuno. Jefe de la Organización Nacional de Bienestar Social. Todo lo que se hace ahora en Alemania es motivado por la convicción de que nuestra nación solo podrá asegurar su existencia futura si conseguimos mantener el régimen nacional socialista. El nacionalsocialismo no es un expediente político temporal, sino un credo político basado en el reconocimiento de las necesidades vitales de nuestro pueblo. Si es para permanecer una fuerza viva, debe renovarse continuamente y debe aplicarse continuamente a los hechos de la vida real. Exige de cada alemán individual que debe ser consciente de sus responsabilidades. Los individuos, sin embargo, así como las naciones, solo pueden poseer esa conciencia a condición de que sean fuertes. Todas las manifestaciones de nuestra vida pública, como nuestra política agrícola, industrial, financiera, cultural, militar y exterior, tienen por objeto orientar las actividades de todos los alemanes a lo largo de líneas saludables. La tarea de crear los fundamentos educativos, higiénicos y sociales de estas actividades está confiada de varias organizaciones que trabajan en cooperación, como la Juventud de Hitler, el Servicio Nacional del Trabajo, la Liga Nacional Socialista de Mujeres y la Asociación Nacional de Mujeres Organización Socialista de Bienestar. La tarea especial encomendada a la Organización Nacional Socialista de Bienestar difiere esencialmente de la que se confía a los demás, ya que es su deber intervenir dondequiera que las medidas adoptadas por ellos resulten insuficientes para alcanzar los fines deseados. Con el fin de llevar a cabo una tarea tan amplia, había que hacer una ruptura completa con los métodos y principios anteriormente aplicados al bienestar público. Antes de 1933, cuando se tomó una visión puramente materialista de tal trabajo de bienestar, se consideró suficiente repartir algún alivio a cada individuo que lo requiriera, y ese alivio consistía, en su mayor parte, en dinero. Esta opinión era errónea. Por ejemplo, la asistencia prestada a un borracho habitual era tan equivocada como la que se le daba a una persona que sufría de alguna enfermedad si sólo era suficiente para proporcionar una curación temporal, en lugar de permanente. Por otra parte, el alivio concedido a las personas moral y físicamente sanas estaba destinado a fracasar completamente en su objeto cuando los destinatarios se encontraron con dificultades debido a circunstancias totalmente ajenas a su control, por ejemplo, en zonas especiales como Elrn, la Baja Baviedra y el distrito de Eiffel. La angustia de ese tipo solo puede ser combatida mediante una acción concertada por parte de toda la nación. Pronto quedó claro que existe una relación recíproca entre la asistencia prestada a casos individuales y la que se da a toda una parte de la población. Un fuerte sentido de solidaridad fortalece al individuo y a su familia, mientras que una familia fuerte y sana siempre enriquece a la nación. Un esquema realmente efectivo de trabajo de bienestar público debe basarse en la colaboración activa de todos los alemanes y debe ejercer una influencia permanente sobre la nación. Las medidas no coordinadas por parte del Estado nunca pueden ser efectivas. Por estas razones, el Führer encomendó la ejecución de la obra social descrita aquí, a la Organización de Ayuda de Invierno y a la Organización Nacional de Bienestar Social, y no a las oficinas de socorro del gobierno. Los principios subyacentes a su trabajo son los siguientes. 1. Se deben elevar los estándares higiénicos de la nación, para que estos últimos logren metas aún mayores que hasta ahora. 2. Se debe fomentar el espíritu de solidaridad nacional. 3. La salud física y moral de los individuos debe ser mejorada a tal punto que sean capaces de sostenerse en la lucha de la vida. El objetivo último de todo este trabajo educativo debe ser fortalecer el sentido de la solidaridad nacional. 1. El instrumento que nos permite hacer el llamamiento más completo al espíritu de solidaridad nacional es el esquema de ayuda de invierno, que, por esa razón, es un asunto especialmente querido para nuestros corazones. Había, ciertamente, un plan de socorro de invierno antes de 1933 pero la suma de 15 o 20 millones de Reichsmarks que el gobierno puso a su disposición cada año, y que fue desviada para ello de los ingresos, era irremediablemente inadecuada para satisfacer las necesidades materiales de los 7 millones de desempleados. Los esquemas nacionalsocialistas de ayuda al invierno de 1933, 4, 1934, 5, 1935, 6 y 1936, 7 han sido llevados a cabo, por deseo expreso del Führer, por el pueblo y no por el Estado. Todo alemán capaz de obtener ingresos de alguna manera, tanto el hombre de negocios como el trabajador, el hombre profesional y el empleado mercantil, aportan un cierto porcentaje de sus ingresos al régimen. Las colecciones callejeras se realizan una vez al mes, especialmente en el Día de la Solidaridad Nacional, cuando los miembros más destacados del gobierno y del partido, los principales representantes de la ciencia y las artes, los jefes de la comunidad empresarial y muchos otros, desfilan por las calles con sus cajas de recogida. Un sinnúmero de regalos que comprenden alimentos, ropa y dinero, la mayoría de ellos aportados por donantes anónimos, dan testimonio de la disposición de todos a sacrificar algunas de sus propias comodidades y mejorar la suerte de sus compatriotas menos afortunadamente colocados que ellos. La mejor recompensa que reciben por sus sacrificios consiste en la sensación de que han prestado asistencia directa a un plan de importancia nacional. La administración del plan de ayuda de invierno está a cargo del jefe de la Organización Nacional de Bienestar Social. Aproximadamente 1.200.000 ayudantes voluntarios colaboran en su tarea recolectando y distribuyendo las contribuciones. Los regalos consisten en comida, ropa y combustible. Se distribuyen entre todos los que lo necesitan, incluidos los residentes extranjeros, siempre que hayan demostrado, por su actitud personal hacia nuestro país, que son dignos de asistencia. Los residentes judíos se benefician en la misma proporción que todos los demás receptores, una organización separada, superviéndose a la supervisión general del jefe de la Organización Nacional de Bienestar Socialista, se creó para velar por sus intereses. Gracias al esquema, se ha podido sumar del 15 al 20% a los ingresos de las familias que requieren asistencia. Cuando nos enteramos de que la Organización de Ayuda para el Invierno ha recolectado unos 1500,000,000,000 de Rich durante los cuatro inviernos que han transcurrido desde su fundación, podemos apreciar hasta qué punto la acción consolidada ha contribuido a elevar el nivel de vida de los sectores necesitados de la población y podemos darnos cuenta del éxito alcanzado por el trabajo de fomentar el espíritu de solidaridad. El programa de ayuda de invierno es, por supuesto, una medida estacional. Sin embargo, se utiliza una concentración similar de esfuerzos en una base de todo el año para combatir la angustia a la que están sometidas ciertas áreas especiales. Esta labor la realiza la Organización Nacional Socialista de Bienestar, que se hizo exclusivamente competente, por un decreto del FIRE emitido el 3 de mayo de 1933, para tratar estos asuntos. La Organización Nacional de Bienestar Socialista logró en muy poco tiempo convencer a la mayor parte de la nación de que sus ideas y métodos son correctos. Con una membresía de 8 millones incluyendo 1.200.000 voluntarios, es la organización más grande del mundo de su tipo. Muchos de sus funcionarios y muchos ayudantes actúan en calidad honoraria. Sus esfuerzos han hecho posible descubrir a cada familia que puede necesitar ayuda, de modo que no hay literalmente ningún caso de angustia que quede sin atender o sin alivio. Todo se hace para dar efecto a las medidas globales que se consideran necesarias para mejorar la higiene, la moral y, como corolario, los estándares económicos de la población de las áreas especiales, donde la mala administración durante los siglos pasados ha dado lugar a un deterioro físico y ético al por mayor y duradero. Las personas que vivían allí, en un suelo pobre y en casas insalubres que necesitaban reparación, habían perdido toda esperanza de poder llevar una vida decente. La tasa de mortalidad infantil era mucho mayor en estas partes que el promedio nacional, las condiciones higiénicas eran muy insatisfactorias y la vitalidad de los niños y adultos era sólo una fracción de lo que debería ser. Ahora se han tomado medidas integrales para eliminar estos inconvenientes. La población y el servicio de trabajo están realizando una gran cantidad de trabajo minucioso para volver a forjar los parches desnudos y cultivar la tierra de desecho. El abastecimiento de agua se está mejorando, de manera que el valor económico del suelo se incrementa y se eliminan grandes riesgos para la salud de los habitantes. La Organización Nacional de Bienestar Social proporciona una parte considerable de los fondos así requeridos, así como ropa de trabajo y abundante provisión de alimentos para todos los que se dedican a esta útil labor. Sin embargo, es el ámbito higiénico al que la Organización Nacional de Bienestar Social dedica la mayor parte de sus energías ha causado que todos los niños en el Rage hasta la edad de dos años sean examinados médicamente y no sólo ha dado consejo a los padres, de acuerdo con los resultados del examen, en cuanto a la correcta alimentación y educación de sus hijos, también ha complementado la comida proporcionada por los propios padres, todo esto se hace de forma gratuita. A través de sus organizaciones afiliadas, ha permitido a las madres e hijos que más lo necesitan pasar unas vacaciones en otras partes del país. Ha establecido numerosos jardines de infancia para los niños mayores cuyos padres están trabajando durante el día, y su número se está añadiendo constantemente. Cuando faltan instalaciones médicas en todo el distrito, la Organización Nacional de Bienestar Socialista lo ha cubierto con una red de estaciones para enfermeras que pueden señalar a los padres, en el transcurso de sus visitas periódicas, las dolencias a las que están sometidos sus hijos y los remedios a ser aplicados. Los trastornos dentales siguen siendo frecuentes en todas partes. Están siendo combatidos por medio de preparaciones alimenticias apropiadas y por cirujanos dentales en clínicas dentales ambulantes. Las estaciones de salud serán establecidas por la Organización Nacional Socialista de Bienestar para los Lactantes y sus Madres, se establecerán más estaciones para las enfermeras municipales, y así sucesivamente. A las zonas especiales se les concederá preferencia en relación con las numerosas medidas de fomento de la mano de obra introducidas por la Organización de Ayuda de Invierno. Se puede dar otro ejemplo de los métodos empleados por la Organización Nacional de Bienestar Social para mejorar las condiciones higiénicas y dar efecto práctico al espíritu de solidaridad nacional. En el distrito de Schleiden, Eiffel, Renania, la esterilidad del suelo y la falta de oportunidades para obtener salarios adecuados resultaron en que el alojamiento de los habitantes estaba muy por debajo de los estándares nacionalsocialistas. Los sufrimientos de los siglos habían privado a estas personas de toda su vitalidad, pero a sugerencia de la Organización de Obras Públicas crearon una organización de autoayuda para remediar los defectos existentes. Todo el mundo contribuyó con su parte al trabajo de proporcionar mejores casas. Los materiales necesarios fueron suministrados gratuitamente por la Organización Nacional de Bienestar Social. Los albañiles, los carpinteros y otros que habían recibido alivio durante el tiempo de su paro, ahora mostraban su gratitud construyendo los muros, los techos y las puertas de las casas nuevas. Las personas de todas las clases y de todas las filas y profesiones estaban muy contentas de prestar la ayuda que pudieran. Por lo tanto, el distrito, anteriormente un cuadro de depresión y abandono, se ha mejorado ahora de todo conocimiento y no se puede notar ningún rastro de su antiguo abatimiento en los habitantes. 2. El trabajo educativo y de socorro descrito anteriormente, que se refiere a la nación en su conjunto, encuentra su contrapartida en el trabajo realizado en casos individuales. Allí, también, la asistencia económica prestada solo sirve para promover objetivos higiénicos y educativos. Nos negamos a aliviar la angustia mediante la entrega de limosnas, no solo porque esa clase de ayuda no logra su objetivo en cualquier caso, sino también porque destruye el sentido de responsabilidad del receptor y lo hace incapaz de autoayuda. El Führer dijo una vez. Si quieres vivir, debes luchar por ello y si te niegas a hacerlo en este mundo de luchas incesantes, no mereces vivir. Todos sabemos que la vida es una lucha larga, pero también sabemos que esta lucha es beneficiosa para el luchador, porque aumenta su fuerza inherente. Así, el objetivo educativo de nuestro trabajo de bienestar es entrenar al individuo para esa lucha de vida. El principio ético en el que se basan nuestras actividades es, tenemos la intención de ser luchadores activos, y no pasivos. Sólo aquellas personas que se dan cuenta de que deben moldear sus propios destinos y que son capaces y deseosos de confiar en la autoayuda son los objetos de nuestros esfuerzos. Para que el individuo se ajuste a la autoayuda, debemos fortalecer la familia y el espíritu comunitario que la anima. La familia, y no el individuo, es la fuente de la fuerza de la nación. La familia es portadora de las características legadas de una generación a otra y es la fuente de la cual cada uno de sus miembros deriva continuamente fuerza adicional. Una familia fuerte es más capaz de prestar asistencia a sus miembros que lo requieran que cualquier organización de socorro pública. Deben cumplirse dos condiciones para fortalecer a la familia. En primer lugar, se debe permitir que los padres reanuden sus deberes hacia la familia que tendían a descuidar durante el tiempo de angustia económica y durante la moda de la emancipación de la mujer. Segundo, la familia debe volver a ser plenamente eficiente en el sentido higiénico y educativo. Por lo tanto, la Organización Nacional de Bienestar Socialista ha creado varios grandes planes de socorro. Uno de ellos se llama madre e hijo, mientras que los otros tienen como objetivo proporcionar alojamiento en casos dignos, para que los niños de la ciudad puedan ser enviados al país, para ayudar a los jóvenes y para combatir la tuberculosis. El plan madre e hijo ocupa naturalmente una posición central en estos esfuerzos, ya que toda la vida de la familia gravita hacia la madre. Cuida de la educación de todos sus miembros, provee su alimento y regula la rutina doméstica. La conexión entre la Organización de Bienestar Nacional Socialista y el Plan Madre e Hijo se realiza de tal manera que cada grupo local de los primeros ha afiliado a ella una estación de socorro que está a cargo de una mujer y que está obligada a tratar todas las solicitudes y dar consejos éticos y prácticos a las madres. De lejos, la mayor parte de trabajo se realiza de manera voluntaria, alrededor de 24.000 estaciones de socorro y asesoramiento están dirigidas por más de 100.000 ayudantes con una capacidad honoraria. Los tres objetivos que la organización se esfuerza por lograr son. 1. Cooperar en la lucha contra la angustia económica y sus efectos morales e higiénicos. 2. Promover la salud de las madres y sus hijos. 3. Promover, especialmente, la salud de los niños antes de la edad escolar. El trabajo de socorro económico incluye la asistencia material como el regalo de ropa, utensilios para el hogar, ropa para bebés, etcétera Además, se cuida que la madre no necesite complementar el ingreso familiar haciendo trabajos fuera del hogar y que las oportunidades para ese trabajo sean puestos a disposición de los hombres casados desempleados, en particular aquellos que tienen que apoyar a las familias numerosas. En casos adecuados, la Organización Nacional Socialista de Bienestar financia fondos para financiar parte de los gastos incurridos en la construcción de viviendas, para permitir que las familias con un gran número de niños obtengan un alojamiento que sea higiénicamente adecuado, etcétera El ministro de Justicia ha autorizado a la Organización Nacional de Bienestar Social a actuar como mediador en todas las disputas entre propietarios e inquilinos para que éstos puedan ser resueltos fuera de la Corte. El éxito alcanzado es tan grande que cerca del 90% de las controversias en cuestión puede ahora ser resuelto de esa manera. La asistencia higiénica prestada en el marco del régimen es igualmente amplia. Durante los dos primeros años de su operación no menos de 106.000, 16 madres fueron enviadas a hogares especiales de recuperación donde pudieron pasar de 5 a 6 semanas en cada caso. El número correspondiente el año pasado fue algo menos de 70.000. Asistencia médica también se les da, así como asesoramiento sobre la cultura física y sobre los problemas alimentarios. Nuestras observaciones han demostrado que este arreglo ha resultado altamente beneficioso. Sí, si, por una razón u otra, es impracticable disponer ese alojamiento en una casa de recuperación, es generalmente posible permitir a las mujeres afectadas pasar cinco días a la semana en los jardines y parques de la Organización Nacional de Bienestar Social para suministrarles buena comida, mientras envía a los niños a algún jardín de infantes. Durante la ausencia de la madre de su hogar, sus funciones domésticas son desempeñadas por algún miembro del servicio de trabajo voluntario de la mujer a menos que algún amigo o familiar esté disponible para ese propósito. Las madres embarazadas y aquellas recientemente confinadas reciben alimentos especialmente nutritivos, y también se les aconseja sobre cuestiones de higiene y crianza de los niños. Los conocimientos preparatorios de este tipo son suministrados sistemáticamente por la Organización de Servicios para las Madres del Reich, adscrita a la Asociación Nacional Socialista Alemana de Bienestar de la Mujer, lo que se suma al asesoramiento de las estaciones de socorro de la Organización Madre e Hijo. Las medidas tomadas en favor de los jóvenes también sirven para asegurar el futuro bienestar de la familia. Mientras que la organización Madre e Hijo es un producto directo del Estado Nacional Socialista, el esquema en el cual los niños son enviados a hogares de vacaciones se originó durante los terribles años de la guerra cuando, debido al bloqueo no había suficiente comida para los niños de la ciudad. A pesar de los beneficiosos resultados obtenidos, el esquema disminuyó rápidamente en importancia y su alcance disminuyó, ya que se consideró imposible financiarlo adecuadamente. Además, las disensiones partidistas tan prominentes en la era de la posguerra habían destruido en gran medida el sentimiento de asistencia mutua y sacrificio mutuo. La Organización de Bienestar Nacional Socialista ha introducido un nuevo método en relación con estos asuntos. Solo los niños que necesitan urgentemente ayuda se envían a las casas de vacaciones, mientras que a los demás se les proporciona un alojamiento adecuado en las granjas o con gente que vive en pequeños pueblos rurales, donde se les da buena comida durante varias semanas y donde pueden recuperar su salud deteriorada en un entorno al aire libre. La Organización Nacional Socialista de Bienestar selecciona el alojamiento más adecuado en cada caso, paga los gastos de viaje y asiste a los asuntos de seguro. La pensión y el alojamiento son proporcionados gratuitamente por los agricultores u otros propietarios que actúan como anfitriones de los niños. De esta manera, ha sido posible enviar a 1.793.354 niños a los lugares rurales durante los cuatro años transcurridos desde la Fundación de la Organización Nacional de Bienestar Social. Para nosotros, el trabajo así hecho para los niños es mucho más que una medida higiénica. Creemos que permitirá a los niños y a sus anfitriones en las diversas partes de nuestro país llegar a una mejor comprensión mutua de sus diferencias provinciales o regionales y que ayudará a salvar el abismo entre las ciudades y el país. Los niños que han crecido en una atmósfera de la vida de la ciudad aprenden a apreciar las comodidades de la naturaleza y a amar su país hermoso y se llenan así con un deseo de ampliar ese conocimiento en años posteriores. Otro aspecto de nuestro trabajo de bienestar juvenil es el educativo. A este respecto, también nos hemos beneficiado de la experiencia insatisfactoria realizada en el pasado y aquí también nos guiamos por el principio de que es mejor prevenir que curar. En los años anteriores, las autoridades públicas competentes para supervisar la formación de los jóvenes expuestos a influencias sociales peligrosas o difíciles de educar no comenzaron sus actividades hasta que era demasiado tarde y el único remedio entonces disponible para ellos era prescribir tratamiento institucional para el niño o niña en cuestión. El método más eficaz por el que podemos ayudar en la crianza y la formación de los niños es el que se ofrece a través de los jardines de infancia. No hay ninguna intención de aliviar a las madres de su deber de cuidar de sus hijos, porque, después de todo, el lugar apropiado para este último es su hogar paternal. Pero hay casos en que los padres no pueden, ni por su trabajo ni por su inexperiencia, llevar a cabo ese deber ellos mismos. Por lo tanto, la Organización Nacional de Bienestar Social ha establecido jardines de infancia estacionales en los que los niños de campesinos y trabajadores agrícolas pueden ser atendidos durante la temporada de cosecha por ayudantes capacitados, así como un número de jardines de infantes permanentes. En la actualidad hay 2.360 de esta última clase, y los niños enviados a ellos son atendidos por maestros de jardín de infantes calificados. La mayoría de ellos se encuentran en los distritos industriales y en las zonas en dificultades. Como tenemos gran fe en los beneficios asegurados por ellos, tenemos la intención de aumentar su número considerablemente. Mientras están allí, los niños pequeños no solo están protegidos contra todo tipo de peligros morales, sino que también aprenden a considerarse miembros de una comunidad. Así, se han establecido los fundamentos para hacer de estos niños buenos ciudadanos. La práctica adoptada por la Organización de Bienestar Nacional Socialista de eliminar los defectos sociales e higiénicos en vez de dar un alivio temporal de un tipo casual puede estudiarse con particular ventaja cuando consideramos que sus dos esquemas superan la esfera juvenil, es decir, proporcionar facilidades de recreación para hombres y mujeres que lo necesiten y su esquema de alivio de la tuberculosis. Bajo el primero, los solicitantes necesitados son provistos de alojamientos gratuitos a lo largo de líneas similares a las aplicables al esquema correspondiente para los niños. Siempre que la dolencia es de tal naturaleza que una estancia en uno de los balnearios o spas del país se puede esperar que sea realmente eficaz, las personas afectadas son enviados a uno de esos lugares para una cura. El otro esquema nombrado tiene como efecto que prácticamente no hay ningún caso en el que la falta de fondos hace imposible para los pacientes que sufren de tuberculosis para obtener el tipo de tratamiento adecuado. Aparte de los esquemas descritos anteriormente, la Organización Nacional de Bienestar Socialista está llevando a cabo innumerables actividades de importancia a las que no se puede hacer una referencia exhaustiva en este lugar. Así, por ejemplo, ha distribuido hasta ahora no menos de 897.000 camas de forma gratuita, se dedica constantemente a dar asesoramiento sobre cuestiones de legislación de bienestar social y sobre cualquier problema que pueda surgir, colabora en la lucha contra las enfermedades infecciosas, en la financiación de las viviendas y en la reparación de las destrucciones causadas por las catástrofes naturales, no solo por los esfuerzos personales de sus ayudantes, sino también por el suministro de los fondos necesarios. Cuando las tareas educativas e higiénicas se han llevado a cabo con éxito, se enorgullece de conceder un alivio económico que permita al beneficiario ponerse de pie de nuevo y cuidar adecuadamente a los miembros de su familia. En resumen, es imposible expresar en palabras el grado en que la Organización de Bienestar Nacional Socialista ha prestado y sigue prestando asistencia rápida y práctica donde quiera que se quiera, pero se puede obtener alguna idea de la magnitud de su trabajo cuando nos enteramos de que gastó alrededor de 81.700.000 Reichsmarks en sus diversos esquemas de mejora social en 1936 solamente. 3. De esta manera añadimos a la fuerza y salud de la Nación y preparamos el terreno para nuestras actividades futuras, es decir, aquellas que se ocupan de la salud de la familia. En términos generales, podemos decir que los principios rectores que han moldeado y seguirán moldeando nuestros destinos son la disposición a hacer sacrificios en beneficio de la Nación, la creencia en la preeminencia de la familia, un sentido del honor, un conocimiento de nuestras responsabilidades, y una determinación de mantener lo que tenemos. Tenemos fe en el antiguo dicho de que una mente sana y un cuerpo sano son mutuamente interdependientes. Nuestro trabajo, por lo tanto, no sólo enseña a nuestra nación la importancia de la salud, tanto moral como físicamente, sino que también permite a cada individuo obtener una idea adecuada de sus responsabilidades hacia la nación y hacia su familia. Desarrollando todas nuestras capacidades intrínsecas, compensamos la falta de materias primas valiosas de nuestro país y nuestro menor grado de poder económico y político en comparación con otros países. Cuanto más contribuyamos al establecimiento de buenas condiciones de salud, más fuerte y sana será la influencia que ejercen todas nuestras manifestaciones nacionales, ya sea en los ámbitos de la economía o de la ciencia, en nuestra política interior y exterior. Estamos orgullosos de la ayuda que podemos prestar a la realización del alto objetivo definido por el Führer cuando dijo. La cuestión del progreso nacional de un pueblo es en gran medida una cuestión de crear un ambiente social sano, que haga posible proporcionar a cada individuo el tipo de educación adecuado. Los resultados de la campaña de ayuda de invierno de 1936-7. Año tras año la respuesta del pueblo alemán al llamamiento hecho a ellos en nombre de sus compatriotas sufrientes ha ganado fuerza y las cifras que muestran los resultados de la campaña de socorro de invierno de 1936-7 no son una excepción a la regla. Se suscribieron y recolectaron más de 400 millones de Reichsmarks, aproximadamente 50 millones de Reichsmarks más que anteriormente. La nación ha demostrado así hasta qué punto es capaz de dar efecto práctico a los principios de la caridad. El informe de estas actividades fue presentado a Gergilde por el Dr. Goebbels a fines de abril de 1937. El número de personas necesitadas de socorro ha experimentado una disminución regular en años sucesivos, esa disminución correspondiente al progreso económico realizado por el país. Las cifras han sido las siguientes. 1933, 4, 16 millones, 600 mil. 1934, 5, 14 millones, 1935, 6, 13 millones y 1936, 7, 10 millones, 700.000 mil. Estas personas debían ser asistidas en el marco del programa de ayuda de invierno para complementar la labor de asistencia social realizada por el Estado y los municipios. La gente en el extranjero se ha preguntado a menudo cuál es el objeto de todas estas colectas. Bueno, su propósito principal es dejar claro a todos que debe estar siempre consciente de sus deberes hacia sus conciudadanos y que él debe actuar en consecuencia. No basta con que las clases acomodadas contribuyan con cantidades bastante importantes para aliviar el sufrimiento y la angustia. Cada asalariado, no importa si él o ella es un trabajador manual o un trabajador cerebral, voluntariamente contribuye a ella, por modesta que sea la cantidad. Por regla general, las colectas callejeras tienen lugar una vez al mes durante los meses de invierno. A la gente se le pide que compre insignias a 20 pfénix cada una. En el invierno de 1936-37, el valor de las colecciones era de hasta 38 millones de Reichsmarks, el doble que en 1935-6. El pueblo alemán considera estas colecciones como una institución firmemente establecida, y responde alegremente al llamamiento para su cooperación. El número de insignias vendidas el invierno pasado fue 131.500.000, que es 100 millones más de lo que era cuando el sistema de ayuda de invierno fue presentado por primera vez. El trabajo de fabricación de ellos proporcionó en sí un alivio considerable a los trabajadores industriales en muchas áreas angustiadas. La cantidad máxima recogida en un solo día fue de 5.600.000 Reichsmarks. Ese resultado se logró en el Día de la Solidaridad Nacional, cuando todos los que ocupan un lugar prominente en el Estado o en el partido apelaron a sus compatriotas participando activamente en el trabajo de recolección de la calle. Además de las colecciones callejeras, se obtuvieron grandes sumas en forma de deducciones voluntarias de sueldos y salarios. Y de hecho, el dinero así contribuido representaba la mayor parte de los ingresos del plan. La cifra para 1936-7 fue de 162 millones Reichsmarks, en comparación con 138 millones Reichsmarks en 1935-6. Estas contribuciones son originadas en la naturaleza de sacrificios por parte de aquellos de quienes se originan. Al actuar como lo hacen, reciben su inspiración de las palabras del Führer, quien dijo que un sacrificio debe ser realmente un sacrificio. Gran crédito también se debe a los coleccionistas de la calle y otros voluntarios, que pasaron muchos días fríos y lluviosos en la recolección. Ellos también se dan cuenta de que su acción ayuda a aliviar a los de sus compatriotas y mujeres que más lo necesitan. La idea rectora es que nadie que viva en Alemania debe sufrir de hambre o condiciones de vivienda frías o inadecuadas, y menos aún en invierno. Todo el mundo está consciente de los deberes que tiene con los menos afortunados que él. Es esencial que todos estén ansiosos de ayudar a quienes prestan ayuda a otros. El trabajo realizado bajo el Plan de Ayuda de Invierno es probablemente la acción caritativa más grande, y ciertamente la más completa, jamás lograda por una sola organización. Su ámbito de aplicación no se limita a los nacionales alemanes, sino que se extiende también a los residentes extranjeros necesitados. El número de extranjeros asistidos en 1935-36 fue de alrededor de 89.000. En agradecimiento a todos los que han colaborado en la espléndida obra, Herr Hitler ha subrayado repetidamente que el programa de ayuda de invierno tiene un valor especial en la medida en que contribuye a formar al pueblo alemán en las líneas de consolidación social y nacional. 1. Georg Pauler y Schilgenfeld. Georg Pauler y Schilgenfeld era un oficial del ejército alemán, político, alto funcionario administrativo del NSDAP, miembro del Reichstag y oficial del ejército alemán SS. Al final de su vida llegó a líder del grupo y jefe de los Ritzbundes der Frechster Sisters, PFB, y la hermandad DNS. Primera Guerra Mundial. Erich Ilgenfeld nació el 2 de julio de 1897 en Einitz en el distrito Othweiler. Después de asistir a la Oberrealschule en Saarbrücken, se trasladó a Halle, Saale, a la Fundación Franckesche hasta que, en 1914, pasó del banco de la escuela a la Primera Guerra Mundial a los 17 años. Como voluntario, se unió al regimiento de artillería de campaña y, debido a su eficiencia militar, pronto fue promovido a cabo, luego a sargento, subteniente y teniente en la reserva en octubre de 1915. En 1916 recibió el cruz de hierro segunda y primera clase y fue transferido como oficial al personal del comando de la artillería. Entonces el joven y feroz oficial se sintió atraído por el arma de combate más avanzada. Se entrenó como aviador en Altenburg y Waterbog y obtuvo su insignia de aviación en la sección de aviones A-206 en el verano de 1918. República de Weimar. Después de la Primera Guerra Mundial estudió durante un semestre en el Colegio Agrícola de a ale Después de completar su aprendizaje en la industria de la madera y el madrillo, se convirtió en un comprador, director gerente y gerente en las empresas de la industria de la madera y piedra, entre otros, jefe de Stein und Además de sus actividades profesionales, Ilgenfeld fue miembro de la Asociación Nacional de Oficiales Alemanes y del Stahlhelm, del cual había sido miembro desde hacía mucho tiempo, hasta que se afilió a MSDAB, no. 143.642, en 1929. Fue activo en la organización política, se convirtió en un líder de la calle, propagandista del distrito, jefe de la escuela de propaganda y líder del distrito. Tercer Reich. El 1 de marzo de 1933, se convirtió en inspector de los GAUES del Gran Berlín. Trabajó como jefe ejecutivo en la Oficina para el Bienestar Social Nacional del NSDAP y en la Organización de Bienestar Popular Nacional Socialista, National Socialistist Chevolgs Wolfhard, MSV. El 21 de septiembre de 1933 fue nombrado Reichsbeauftraten para el Winter Hilfswerk, Ayuda de Invierno. Bajo él la ayuda del invierno fue ampliada de modo tal que la llevó a convertirse en la institución de ayuda social más grande del mundo. A partir de noviembre de ese año, Ilgenfeld fue miembro del Reich Salveitskammer, así como de la Academia de Derecho Alemán y Juez Honorario de la Corte Suprema de Honor y Disciplina de la GAF. Como jefe de la NSV, fue también jefe de la Reichsfrauen forer Gertrude Schausklink. El 9 de septiembre de 1937, Ilgenfeld se convirtió en un miembro de la SS-N289-225, y luego en 1939 se convirtió en jefe de la Brigada SS y jefe ejecutivo. En ese momento, envió a sus hijos al Instituto Nacional de Educación de Naumburg. En 1939 el higienista racial Dr. Hans Armsen dedicó su habilitationschrift al director general Erich Ilhenfeld. En el curso de su carrera también fue nombrado juez honorario en la Corte Suprema de Honor y Disciplina del Frente Laboral Alemán, DAF, así como el presidente de la reichsverband furestrafliegen También fue galardonado con la Cruz de Gantzig de primera clase. Muerte. El 25 de abril de 1945 Hilgenfeld, ahora con en el grado del líder del grupo de las SS, se suicidó en Berlín junto con su esposa e hija, Leopoldine, nacida en Viena, el 6 de diciembre de 1940. Según otras fuentes con una pistola en su mano tomó parte de la batalla final y guerra urbana en Berlín, siendo su esposa la que se suicida con su hija. Ilgenfeld fue oficialmente declarado muerto en 1957, a solicitud de su hermana y la oficina de registro de ese Berlín Charlottenburg declaró su muerte como acaecida el 25 de abril 1945. Familia. La primera esposa de Ilgenfeld fue María Charlotte Clare. Se casaron el 24 de abril de 1922, se separaron en 1935 y finalmente se divorciaron el 30 de noviembre de 1940. Tuvieron dos hijos, ambos estudiantes de Napola. Reinhard, nacido el 2 de marzo de 1923, y muerto 2 de noviembre de 1943, caído como cadete en el primer batallón de paracaidistas, Regimiento 3 en Italia, desconociéndose el destino del segundo hijo nacido el 1 de octubre de 1927. Este artículo fue publicado originalmente el 4 de junio de 2017.